¿Cómo estás? Bien, bueno,、eh, vienen de hacer una manifestación en casa de gobierno rechazando el descuento que aplicó、eh, el gobierno a partir del paro del pasado 4 de diciembre. Contanos、eh, por qué y qué,、mm, qué lograron en esa movilización. Bueno, en principio nosotros aprobamos o nos pusimos de acuerdo a nivel provincial de manifestar y visibilizar. Nuestro rechazo y descontento, obviamente, al, al descuento del día de paro, que, si bien es una potestad que tiene el gobierno de la provincia, también es un derecho nuestro el poder hacer huelga, pero evidentemente acá hay un mensaje político respecto de la acción. ¿no? Nosotros habíamos manifestado con el paro el rechazo a la pauta salarial, pauta que no, no se cerró, que cobramos、eh, un aumento este mes por decreto. Tal cual lo, lo dispuso el Ejecutivo Provincial, y bueno, nos sorprendió el tema de、eh, la aparición del descuento porque hace muchos años que no se nos descontaba un paro, por lo tanto,、eh, entendemos que es un mensaje político a la docencia. Pero también entendemos que lo que estamos reclamando es justo, por eso hoy la actividad de visibilización, lo que hicimos fue mostrar en las cámaras y mostrar en, entre los presentes、eh, los distintos descuentos, ¿no? Cómo habían impactado. Hablamos de sumas de、eh, 87 mil pesos, 60 mil pesos, o sea, sumas importantes en este contexto. Donde,、eh, bueno, no, se, no tienen correlación con el aumento que recibimos, ¿no?、Uh -huh. eh, vos decís que hace mucho que no les descontaban. ¿Tenés、eh, la referencia exacta de cuándo fue la última vez? No, no tengo exactamente, pero hace más de 10, 15 años que no, que no se nos descontaba、uh -huh. un paro provincial, por lo tanto, entendemos que es un mensaje bastante fuerte y, y bueno, nosotros no vamos,、eh, en realidad. Creo que lo que se pretende por ahí es debilitar un poco、eh, la lucha y la protesta. Nosotros hacemos un análisis bastante claro de lo que está pasando. Entendemos que hay un ajuste nacional que a la provincia le recae con, con toda la fuerza y que los números son evidentes. También nos recae directamente a los docentes sin intermediar la provincia, que tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que hoy son más de 200 mil pesos, o sea, sería un 10% de aumento automático si nosotros recuperáramos eso. Pero,、eh, y también obviamente que hay variables que las maneja Nación, ¿no? El aumento de los combustibles, de los alimentos, el alquiler, el índice, el index, que son todos puntos que nosotros entendemos perfectamente que atraviesan a todos los trabajadores de la provincia y a las y los docentes. Pero bueno, nuestra situación es compleja, los docentes viajamos, viajamos tanto en el interior de la provincia para cubrir y para tener trabajo, pero además para cubrir、eh, el aula. Y también en el interior de las grandes ciudades como Son Pico y Santa Rosa, donde un docente mínimo tiene que tener 5 o 6 escuelas para lograr la cantidad de horas que necesita para tener un salario que tampoco es el, el, el salario que, que puede completar, porque hoy vemos que hay muchos docentes con pluriempleo.、Uh -huh. Y Claudia, ¿y ¿este tema ha podido ser conversado con autoridades provinciales, aunque sea de manera informal? No, no sé. o o t r s la única, Vos decís que lo sorprendió absolutamente este descuento. La verdad, que la referencia que haces de temporal a mí no, no, no la tenía. Me, me, incluso、eh, me da la sensación de que hubo algún descuento, pero claro, era, a, m, hubo un descuento por una medida de fuerza en los últimos años. No sé si. A, a... Pero vos, sí, nosotros mirá, estábamos tratando porque esa pregunta la hicieron varios compañeros d o s grupos y recordábamos algú, algún descuento que hubo y que inmediatamente se. Se volvió. Se lo devolvió, volvieron para atrás. Claro, creo y, que en algún conflicto creo, con docentes de, de jornada completa o de escuelas hogares. Claro,、ser? que había sido parcial, ¿no?、Claro. Había sido masivo a toda la docencia.、Eh, no, lo que vemos es que fue un, descuento,、eh, fue un descuento obviamente masivo y siempre los descuentos,、eh, por el, el formato que tiene,、eh, de cómo se hace, tienen un impacto muy fuerte.、Eh, son sumas importantes. Sí, hoy hablar de 60 mil pesos, hablar de 70 mil pesos es muy importante. Eh, pero bueno, la verdad es que en, nosotros vamos a seguir luchando y reclamando. Nosotros estamos esperando la contestación a la nota que mandamos a mitad de enero respecto a l pedido de la paritaria. Insistimos ya hace varios años con que la paritaria tiene que tener、eh, durar más tiempo, ¿no? porque si no se hace muy cerca de la fecha del cierre y de liquidación y quedamos ahí atrapados en esa discusión si entra o no entra el aumento. En el caso de haber acuerdo, nosotros necesitamos discutir un montón de cuestiones. Jornada completa de escuelas, hogares、eh, y salarios, fundamentalmente, pero también muchas que tienen que ver con condiciones laborales que quedaron pendientes del año pasado. Entendemos que todo no se va a poder resolver, pero sí queremos、eh, tener en, enero, en febrero una paritaria que sea positiva y、eh, poder empezar el ciclo l e c t i v o con un aumento considerable y aprobado por los docentes. El gobierno insiste, hace un ratito conversamos con el ministro de Hacienda, Guido Visterfeld, él abría la puerta a la paritaria, claramente, bueno, es, el gobierno ha sostenido la paritaria también en ese sentido. Pero sostiene firme su idea de que la negociación salarial fue positiva y que la Pampa es una excepción en el contexto nacional.、Eh, ¿Qué pensás vos? Mira, nosotros、eh, cada vez que, que tenemos una discusión en la mesa entendemos、eh, todo el análisis que se hace respecto de las variables por las que. Las que tiene que manejar la provincia, la responsabilidad con la que la provincia tiene que manejar los números, porque en realidad nosotros somos un sector, ¿no? Pero nosotros tenemos algunas cuestiones que le tenemos que dar respuesta. Por ejemplo, los compañeros de jornada completa, escuelas hogares hoy están trabajando más,、eh, tres horas más que、eh, un docente de primaria de escuela común y está ganando lo mismo. Claro. Otra situación que nos viene pasando ya y que cada vez se potencia más es el achacamiento de la escala. Hoy un docente. De, de aula, de sala común, gana lo mismo que un directivo, una, una directora que tiene que estar cumpliendo funciones、eh, que tienen otra responsabilidad, obviamente, sin quitarle a ninguno de los dos、eh, la cuestión de, de, de las tareas y las responsabilidades. digo, Una directora en enero se tuvo que encargar de, de, de todo lo que tiene que ver con、eh, el acomodamiento de los edificios y que esté todo preparado para febrero, está dentro de sus funciones, pero digo, se ha achatado la escala de tal forma que hoy no hay、eh, una diferencia entre los cargos jerárquicos y los que no son jerárquicos. Por ejemplo, para darte un ejemplo de uno de los reclamos que tenemos, y、eh, que es importante darle algún tipo de.、Eh, De mejoramiento, siempre, obviamente, nosotros no podemos hablar del de total de, de la necesidad que tenemos, de, de la pérdida salarial que venimos acarreando desde el fines del 2023, ¿no? Pero sí poder dar respuesta a algunas cuestiones que, que bueno, que hoy los docentes hacen que no lleguen a fin de mes, como muchos trabajadores en, en la Argentina.、Eh, hoy, si uno saca la cuenta, un docente que no alcanza el, al millón de pesos, la mitad se le va en el alquiler. La docencia es una actividad mayoritariamente que la hacemos las mujeres, somos docentes, somos mayoritariamente las mujeres, por lo menos en nuestra provincia, es una característica, más del 90%, de las cuales muchas son sostén de familia. O sea, porque además todas esas cuestiones nosotros las trabajamos además en la Secretaría de Género, ¿no?、Eh, luchar por que las asignaciones familiares l a p a s a a cobrar la mujer, para que estén a disposición de, de los niños y las niñas. Digo, hay un montón de otras situaciones. Eh, que nosotros analizamos y que vemos que impactan directamente en el bolsillo hoy de mayoritariamente trabajadoras mujeres. Me decías,、eh, por ahí un, un poco interrumpir lo que contabas, pero me decías que no han podido tener una conversación, aunque sea informal, con autoridades del gobierno. No, nosotros la. La única información es que, bueno,、eh, hicimos saber que se elevó la nota porque estábamos en un periodo de descanso de pedido de la paritaria y,、eh, bueno, participamos de, la, de las actividades que hizo CTA junto a CTA Autónoma en enero respecto de la suma compensatoria, que tampoco lo logramos.、Eh, pero, bueno, fueron dos,、eh, dos actividades importantes que hicimos con las dos centrales. Nosotros, como trabajadores de la educación, estuvimos presentes. Ahí tampoco hubo un contacto. Eh, oficial, como para, para decir, bueno, hay、eh, entendemos obviamente y creemos firmemente que nos van a abrir la paritaria, que va a haber respuesta, como vos decís, siempre ha sido respetuoso el gobierno provincial de, de ese ámbito y de ese espacio, pero nosotros a, ese, a esa paritaria tenemos que dar contenido y tenemos que tratar de lograr una propuesta que、eh, aplaque un poco la situación, ¿no? porque la verdad que、eh, con todos los aumentos que se vienen dando, que son variables nacionales y que nosotros. También la, la vemos y participamos de las, de las protestas, de las movilizaciones a nivel nacional junto a la CETERA. Seguramente se va a sumar al paro de, de la c t a ahora en, en, los, en estos días en febrero contra la reforma laboral. Digo, entendemos todo eso, pero hay una situación que atraviesa al docente de la provincia que、eh, tenemos que dar respuestas. Y después, condiciones laborales que、eh, en muchos casos no implican. Cambio de mayor presupuesto, sino algunas cuestiones、eh, de, de ponernos de acuerdo respecto de los derechos, de las funciones, de las tareas, la sobrecarga laboral, por ejemplo, que, que, bueno, que también desde el año pasado las venimos reclamando y trabajando y no hemos podido avanzar.、Eh, Claudia, estamos hablando con Claudia Calderón, secretaria de prensa de Utelpa. ¿Dirías que en estas condiciones corren riesgo el inicio del ciclo electivo en la provincia? Sí, totalmente. Nosotros tenemos un paro votado por Congreso d el año pasado. Ese paro eh, dice, eh, se, se votó por mayoría, la mayoría de los e c c i o n a l e no fue por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría. Un paro de 24 horas de、no、inicio en caso de que la paritaria de febrero no sea positiva. n ¿no? Obviamente que nosotros vamos a trabajar todo febrero, ya estamos acá en, en la UTELPA,、eh, vamos a trabajar todo febrero para、eh, llevar nuestras propuestas a la mesa paritaria. Para, para tener, obviamente tenemos voluntad de diálogo y de trabajo y de acuerdo, pero tenemos que también、eh, poder volver con esas propuestas a los compañeros que l a puedan leer, que puedan analizar. Y bueno, si tenemos puntos a favor, seguramente vamos a estar aprobando y el paro no va, no va a tener efecto. Pero bueno, son, son, eso depende de la negociación de febrero.、Uh -huh. eh, agradecemos más vale el contacto y si queda algo por agregar, está el micrófono abierto. Bueno, nada, decirles que, porque por ahí leemos también los comentarios de la familia, decirles que l a s y l o s docente s también tenemos hijos en la escuela y también nos importa、eh, más que a nadie que las clases empiecen con normalidad, pero lo que necesitamos son docentes que puedan trabajar y que tengan un salario digno y no tengan que después de, de clases, que además tenemos que planificar y hacer un montón de cuestiones de tipo administrativa. Eh, no tengamos que echar a buscar otro laburo para, para poder estar tranquilos y para brindar mejor educación. Así que, en ese sentido, pedirle a las familias que nos acompañen en esta y, y que vamos a hacer todo lo posible para que se inicie el ciclo l e c t i v o Gracias de vuelta, Claudia. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Claudia. Calderón es secretaria de prensa de Utelpa, el gremio que agrupa a la mayoría de los docentes y las docentes. Acaba de hacer una movilización, una visibilización en realidad, una manifestación en casa de gobierno, en la que aparecieron este, carteles. Eh, reclamando contra el descuento, esta aplicación del descuento por el paro que se hizo el 4 de diciembre, docentes en emergencia salarial, algunas chicanas incluso para la ministra de Educación. Es un conflicto que está abierto y nos acaba de decir la dirigente de Utelpa que en estas condiciones está en serio riesgo el inicio del ciclo l e c t i v o en La Pampa.